¿Qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a esta, la séptima edición de su programa Radio Espacio. Mi nombre es Mauricio Bejar y me encuentro con un experto en sismología, el hombre con más terremotos en su cuerpo, mi amigo Alex Hernández. <risa> hola, hola, hola, hola, a todos nuestros amigos de Radio Espacio. Bueno,. Mi amigo Mauro se l l e v ó nuevamente la presentación. Me e q u i v o q u nuevamente. Siempre deja cosas de lado a usted. A、maestro. ver, por ejemplo, en esta usted, vez. Usted le quita títulos. A, a ver, ¿en dio qué me e q u i v o q u e esta vez?、Eh, no, son, no son tan solamente terremotos, maestro, l o que. Usted es especialista solamente, no en, solamente e l t e r r e m o t o En r é p l i c a maestro.、Ah, Pero、perfecto. no es por mí tampoco.、No. Usted debería haber nombrado. mis ayudantes en el departamento de sismología、ah, tiene todo un equipo sí, que trabaja con los que、sí, ah, trabaja conmigo bastante gente en terremotos y réplicas、ah, no lo s vamos a dar a conocer ahora si l e digo porque maestro porque porque este programa es responsabilidad nuestra y del directorio que del directorio que nos acompaña que nos acompaña、ah, en algún momento iremos a dar sus así sus pistas para que vayan sabiendo quienes son mis Ayudante. En <risa> el departamento de A uno de ellos ya lo estoy mirando frente a frente. ¿Dónde estará? Oye, <risa> queremos darles el agradecimiento a toda la gente que nos está conectando en este minuto en www.radioespacio.tk y también a la gente que nos escribe a nuestro mail de contacto: r a d i o s p a c i o h o t m a i l c o m Perfecto, u n t o com p oye, por supuesto, el agradecimiento a todos los auditores que bravo, bravo, bravo. se conectan y que cada vez son más los que nos acompañan en esta cadena acústica que hemos creado a través de Radio Espacio. Y por supuesto, queremos premiar. A la gente que nos envió los como mails, siempre, como siempre, los, los primeros en mandarnos los mails de, para los premios que tenemos de nuestros gentiles patrocinadores. Por ejemplo, teníamos una fotografía de estudio, gentileza de OBS Producciones Audiovisuales. ¿Quién se la lleva? Nuestra amiga de Radio Espacio, Alejandra Quiroga. Oye, perfecto. Y también tenemos sándwich y bebidas para dos personas. Gentileza del local de comida rápida, Don Cangrejo. ¿Quién se lleva eso? Nuestro amigo Cristian Torres. Oye, y teníamos una botella de ron. Gentileza de Botillería Santo Remedio. ¿Quién se adjudica eso? Vamos a hacer un alto acá, amigo.、Mauricio. Vamos a hacer un alto aquí. A ¿Sí? ver. Porque este fue un pedido a gritos. Una cantidad de mail. Ah, perfecto. Sí, sí una competencia. Bueno. ¿Quién se lo llevó? Nuestro amigo Marco Cerda. Ah, perfecto. Y la hora de ensayo para su banda, Gentileza de Power Music, ¿quién se la lleva? Nuestro amigo Miguel Pizarro. Ah, por aquí creo que viene la cosa. Y las dos cervezas bien heladas en el bar rincón ciudadano. ¡Jo,、oh, jo,、oh, jo!、Oh, maestro, yo le comenté anteriormente. ¿Ah? Pedido a gritos. En la cantidad de mel que se d a n Bueno. No pueden ganar los dos, siempre gana uno, uno, uno, uno primero. ¿sí? ¿Ya? ¿Y quién se lleva entonces las dos cervezas? Nuestro amigo Marcelo Cortines.、Ah, ahí me queda todo clarísimo entonces. Oye, queremos agradecer a todos nuestros auditores y queremos recordarles algo. Y seguir agradeciéndoles. Sí, vamos a seguir agradeciéndoles siempre por estar con nosotros en Radio Espacio. Pero había un recordatorio. Cuéntame, Alex. Bueno, hay que recordarle a nuestros amigos eh, Mauricio. Eh, Que los premios que otorga Radio Espacio y nuestros patrocinadores、eh, tienen que ser retirados dentro de la semana que se dé el programa. Ah, perfecto. O sea, mientras esté al aire el programa,、claro. ellos tienen que retirar los premios. Ya, perfecto.、Si、el programa comienza el día viernes, que sean retirados hasta el próximo viernes. Ah, me parece excelente y me parece muy buena la acotación que a c a b a de hacer mi gran amigo Alex. Eh, Alex, bueno, dicho esto, queremos invitar a toda la gente que siga participando con nosotros, porque en todos los programas tenemos premios que otorgan nuestros gentiles patrocinadores y los invitamos de inmediato a la programación. Que, cuéntame, Alex, ¿con qué viene hoy día el séptimo programa? Bueno, en el séptimo, en el sexto y los anteriores y los que vendrán, viene Rincón de Escritores. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Publicidad para emprendedores. Ya. Y usted, amigo Mauricio, dígame, ¿qué viene? También tenemos el rescate. Ja, ja, ja. Reclamos reales. Y también tenemos biografías de bandas nacionales. ¿Y qué más, Mauricio? La, la sección predilecta, Bandas emergentes. emergentes. Así que, ojo, atención, porque en este programa tenemos algunas sorpresitas. También queremos recordarles que ya está al aire el nuevo capítulo de. clásicos del rock ahí donde vamos a estar revisando lo mejor de la escena del rock clásico y las guitarras afiladas le parece amigo mío me parece muy bien y q u é te parece si al tiro vamos a la música y desde españa de Uy, ole. desde españa desde españa maestro desde españa nos acompaña a n d a y prendísimo hoy día mauricio nuestro amigo solo un poco dale joaquín sabina <risa> Andale ¿Ya? 19 Días y 500 Noches. Del año 1999 y el tema que lleva el mismo nombre. 19 Días y 500 Noches. Y o l é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 Don Joaquín Sabina. 1 u d í a s y 500 n o c h e s Uy, el álbum de Joaquín Sabina, el álbum de Joaquín Sabina, maestro, tiene muchas sorpresas. Bueno, Joaquín Sabina tiene muchas sorpresas también en todos sus discos. Es que es, es de, de aquellos hombres que tienen bien ganado el título de trovador. De trovador y maestro.、Así、y、es. de noche. Y de noche. Y de noche, y de noche, ¿qué estoy haciendo? Porque viene Rincón de Escritores. No tiene nada que ver de la noche, del día, pero claramente, igual, en parte tiene razón, amigo Mauricio, porque todos los artistas que he traído a Rincón de Escritores son bohemios. Bohemios, son bohemios. Entonces... Hoy hice la excepción, maestro. Hoy hiciste la excepción, ¿por qué、sí. hiciste la excepción? A ver. Porque les voy a presentar a, a nuestros amigos una amiga que. Crea canciones. ¿Que crea canciones? Sí. Ah, perfecto. Y de un perfil de, de amor y soledad、eh, exquisito. Bueno, hablo de, de nuestra amiga Karina, que de los rincones de la canción nos trae de l o más p r o f u n d o de su corazón, amigo Mauricio, el amor, el recuerdo y la soledad. Ah, y lo que vamos a escuchar ahora es, de, es parte de una canción. Es parte de una canción. Es la letra de una canción. Ah, perfecto. Ella nos entrega el sentimiento de la canción. Ya. Ya, entonces vamos, vamos de inmediato、Por、a、favor. escuchar、eh, qué nos ha dejado Rincón de escritores. Bueno, hola,、eh, mi nombre es Karina Pinilla y les voy a leer una letra para una canción que hice un día que estaba muy triste. Ya, y esto se llama sonreír de soledad. Allá abajo estuve oliendo humedad. Me hiciste reaccionar y te apiadaste de mí. Y yo que quería odiarte. Pero veo que fuiste como yo. Escapar de la fantasía no se me es fácil. Puede que necesite tu ayuda. Teniendo noción de lo que va a pasar. Me dices, no es la mejor opción. Tú sigue libre. Aquí estoy yo. Y yo que quería odiarte. Allá abajo estuve oliendo humedad. llorando de rabia, pena y soledad. Quiero que te sientes junto a mí y para así soñar y sonreír a la soledad. Gracias. Oye, bien. Nuestra amiga Karina Pinilla, maestro. Bien, Karina Pinilla. Sí, y nos va a traer más sorpresas también、eh, prontamente. Oye, pero, bueno, las obras se tienen medio terminadas. Eh... Las obras se tienen medio terminadas cuando se han comenzado bien. Sí, maestro. Y se terminan de mejor manera. Así es. Así que muchas gracias a nuestra amiga Karina p i n i l l a Perdón. Pinilla. Karina Pinilla. Karina、Perfecto. Pinilla. Oye,、eh, queremos recordarles a la gente que para que Alex esté en el lugar preciso para que ustedes le v a e d a entregar su escrito. Su poema, como ya hemos demostrado que en este. Su novela, su cuento. Ya hemos, hemos tenido varias cosas ya. Obras literarias, obras urbanas. Claro, hemos tenido varias cosas ya en Riscón de Escritores. Entonces queremos recordarles que tienen que enviarnos un mail a r a d i o s p a c i o h o t m a i l c o m para que Alex esté en el lugar y se pongan de acuerdo para juntarse y extraer el arte de. De las calles. Extraer el alma de los escritores. Perfecto. Oye, y también queremos recordar que sigue en pie. Alex, tú viste ya cómo va la cosa.、Que、sigue en pie、eh, el tema que estamos buscando. Las locuras de Mauricio. Las, lo <risa> las locuras de Mauricio. <risa> estamos buscando nombre para esta, este segmento que nos ha dejado grandes sorpresas. Entonces, queremos un buen nombre.、Eh, tenemos que recordarles que nos tienen que enviar un mail con el nombre que vamos a ponerle a nuestro cazador de escritores.、Eh, y vamos a tenerle un, les tenemos un premio de gentileza de nuestro gran patrocinador botillería santo remedio así que ojo a ponerse las pilitas porque hay material ya y está muy bueno e s t á muy bueno y muy agradecido estoy yo pensé que esto esto comenzó como una locura como la radio también maestro.、Eh, correcto lucio e s t o pero ha sido bastante no tiene ni pies ni cabeza notable los nombres que s <risas> í ¿Sí? te han gustado lo que hay ¿eh? sí. bueno, no vamos a develar ninguno aún Porque vamos a dejarlo todo para el día D, e cuando tengamos el elegido. Y el, el elegido o se va a llevar, por supuesto, un premio de Botillería Santo r e m e s Exactamente, maestro. Para nuestra gran y pequeña radio urbana. Pero como es radio, vamos a seguir con la música. Cuéntame, Alex, quién nos acompaña y desde Uy, dónde. Uy, desde México. de aquella nación de luchadores, el gran grupo Molotov. Ándale. Del disco Donde jugarán las niñas del año 1997, el tema Give Me the Power.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 ダメダメダメダメ、ダメ、ダメ、ダメ、 ¿Cómo le Vamos a hacer si nos pintan como unos huevos este méxico molotov d ó n d e jugarán las niñas y su gran tema que me h e power q u é buen tema temón y el v i d e o maestro、te、igual lo, de bueno te lo encargo <risa> para ir a quemar una micro <risa> oye alex pero no por favor deja de influir a la gente sabes tú que yo por ejemplo hoy día estuve en el pasado humada Ya, ya, y, ¿Y quemaste la... una micro. No, la gente andaba con petacas. ¿Y por qué, maestro? Porque fue lo que sugeriste en el programa pasado. No La gente、sugerencia. andaba con petacas, la gente me ofrecía combinados en el paseo humada con huérfano.、Oh, qué específico, maestro. Mira, hubiera ido a pasar el domingo y te hubieran ofrecido tequila. Tequila de México. Nos acompañaba Molotov. Perfecto. Oye, y aquí sigue la parte donde nosotros damos una mano porque recibimos una, una manota, mano. no una manota, sí, una manota grandota de nuestros patrocinadores. Por eso existe la publicidad para emprendedores. Cuéntame, Alex, ¿qué nos acompaña en publicidad para emprendedores? Como siempre, maestro, nos acompaña OBS Producciones o m e s audiovisuales y su sitio web es www.obs.cl y su mail de contacto o b s o b s c l y su número telefónico amigo Mauricio 746-4158 y ojo maestro recuerde que no hay nada más seguro maestro nada más seguro que dejar su evento en manos de d esta e empresa o b s producciones Audiovisuales que tiene más de 20 años de experiencia. Oye, muy bien. También nos acompaña el local de comida rápida Don Cangrejo, que queda ubicado en Alameda 4151. Su número telefónico para todos sus pedidos de todo el sector de Alameda con General Velázquez es el 779-8518. Su horario de atención es de lunes a jueves, de 10 de la mañana hasta las 4 de la mañana. Uau,、wow, al medio. Parten, bajón. En el, <ríe> parten en la mañana y terminan en la mañana. Así es la gente emprendedora, perrito. Y también de viernes y sábado, de 10 a 6 de la mañana. Mira tú, y también te tengo, a ver qué me tiene. Para emprendedores, Botillería Santo Remedio, que queda ubicada en Segunda Transversal, 3624, comuna de Maipú. Para disfrutar con los amigos, con los no tan amigos, De los mejores <risa> precios y la más amplia variedad de licores y etcétera. Perfecto. Oye, pero también、eh, nos acompañan las salas de ensayo Power Music, ubicadas ahí en Izaguirre con San Isidro. Y en, su, en internet los encuentran en www.powermusic.cl. El mail de contacto es powermusic.cl. Hotmail.com. Para pedir su hora y reservar su hora en estas estupendas salas es al 634-8917. Y nos acompaña también nuestro patrocinador Barrincón Ciudadano, ubicado en calle 18105A. Esto queda en la comuna de Santiago, Santiago Centro.、Eh, y el jueves, amigo Mauricio,、uh -huh. para que no se le olvide a nuestros amigos radio escuchas, que el día jueves hay música en vivo. Ah, qué bueno ¿Ya? eso, es bueno eso.、Eh, esto comienza alrededor de las 21 horas y... y de ahí en adelante、ah, d e ahí se verá lo que ¿Y, pasa y rico ciudadano s de qué hora le tiene de atención de lunes a viernes desde las 12 del día hasta que dure la buena onda que la buena onda e s t a r í a hasta las 15 de la mañana ¿cachai? hasta las 15 de la, la mañana a h、ah, perfecto me parece estupendo oye queremos agradecer a nuestros patrocinadores que creen en esto de la radio urbana así que Los invitamos a participar tanto que vayan, que compren, que disfruten de todos nuestros gentiles patrocinadores que están con nosotros en Radio Espacio. ¿Y sabes quién también está con nosotros? ¿Quién, maestro? Unos chicos que son de Argentina. Vamos. Son futbolistas, ¿no? Eh, me pillas, me pillas. Para mí que son más músicos que futbolistas. Ah, ya. Sí, porque no creo que sean tal como dice su nombre, pero se hacen llamar los auténticos de cademo. Oiga. Y del álbum Los Reyes de la Canción del año 1996, escuchamos el tema Loco tu forma de ser. Los auténticos decadentes. Del disco Los Reyes de la Canción. Amigo Mauro, ¿a quién no le ha vuelto loco la forma de ser de alguien? A mí por lo menos sí. Sí lo sé, maestro. A mí por lo menos sí. A mí también, mi compañero. a Y ahora, mira,、ah. más profundo. Hilando más profundo, maestro. Viene. El arqueólogo de la música, el Indiana Jones del recuerdo. o q u e nos trae, amigo Mauricio, en el rescate? Bueno, Alex, déjame contarte y déjame contarles a todos nuestros auditores que q u i e r e seguir un poco en la misma línea de lo que estábamos recién, ¿no? De... El amor y el desamor. El amor. Pero me fui por allá, por el año 1969, y traje a un señor muy conocido, el、ya. señor Diango. Anda, de cabro. Y traje un tema de un disco que se llama, me, me, me encantó cómo se llama el disco, se llama Mi primer LP. Qué sencillito. Sacado de forma independiente, en aquellos... años años 1969、oh, qué bueno, y de nombre、amigo. mi primer lp se nota el corazón ahí e l empuje para bueno, sacar mira, hay un tema parecido ¿eh? ves corazón corazón、ah, perfecto ya oye、eh... pero no ese es el tema no señor mira desde desde españa nos va a acompañar nuestro amigo diango Y el tema que traje al rescate, un vinilo de aquellos.、Eh, Como usted que, lo sabe hacer. Que se llama Mi Primero LP. Los dejo con el tema Lejos de los Ojos. ¿Qué será que esta tarde de invierno termina? 何で 何 きさ、flores que, fl que llenan los parques、しあぶらんてき。あんた、せ、こう、さ、ぶらんてき、きさ、ぶらんて i きさ、ぶらんてき、きさ、ぶらんてき、きさ、ぶらんてき、きさ、ぶらんて e きさ、ぶらんてき、きさ、ぶらんてき、きさ、ぶたんてき、 s t a n d up! <risa> el señor Diango,、eh, del año 1969, y el vinilo de nombre Mi Primer LP. Han quedado buenos recuerdos de Diango y de otros de aquellos tiempos. Sí, pero es la idea: es la idea de traer rescatados a nuestra sección.、Eh, queremos recordarles que. Si tienen algún tema por ahí que quieran que sea rescatado, solo tienen que escribirnos a r a d i o s p a c i o h o t m a i l c o m y vamos a tratar de traerlos aquí a, este, a esta radio urbana, la radio de todos ustedes. Y nuestro amigo Mauricio tratará de descubrir desde aquellos años, desde. Aquella herida terrenal del corazón, lo que ustedes necesitan. Así nomás, así nomás es, Alex. Pero en este minuto tenemos que ponernos muy seriecitos porque viene. ¿Reclamos reales? Me pregunto yo. Correcto, viene n reclamos reales. El momento donde tú has estado en las calles. Dando una suerte de desahogo a la gente para que un lugar de expresión como es Radio Espacio y que nos cuente qué es lo que le está pasando a la gente. ¿Cómo te fue en esta gestión esta semana?、Eh, bueno, como todas las semanas he recibido reclamos que en alguna oportunidad se han repetido, amigo Mauricio. Siguen repitiéndose. Es、eh, que son los mismos. Sí. Van. Y Pero vamos que, a seguir en lo mismo. ¿eh? Y otros que, que han salido. Sí, porque, o sea, si tú reclamas por algo y eso se soluciona, no se reclama más por aquello. Correcto. Pero si no hay solución para los reclamos ciudadanos, para los reclamos de la gente, de nuestra comunidad, se seguirán sintiendo las voces d o l í a s y rabiosas de quienes sufren realmente. Entonces, escuchemos qué, qué nos deja la gente. En reclamos reales. Hola, soy Jaime.、Eh, quiero hacer un reclamo contra los líderes mundiales, especialmente Estados Unidos, debido a que l a d e s i g u a l d a d de clases sociales, monetarias y de todos los tipos que hay e s muy i n j u s t a debido a que nosotros con un trabajo mínimo no hacemos nada y ellos con un trabajo mínimo viven como reyes. Eso sería. Hola,、eh, me llamo Francisco. Bueno,、eh, mi reclamo no creo que sea por algo tan diferente a lo que opinan los demás.、Eh, yo creo que es nada menos porque este gobierno permite tanta comercialización、eh, entre países que son、eh, a nivel mundial en su economía. Y nosotros, como ustedes pueden ver, acá los chilenos somos tan contundistas r que cosas que nos ponen Eh, nosotros no nos quejamos y a las finales los q u e j a m o s con lo que ellos decían、eh, sobre nosotros.、Eh, también este gobierno que permite tanta desigualdad, tanta clase media y clase pobre. Que en realidad somos nosotros los, las personas que tratamos de levantar este país para que ponga gente afuera y se l l e v e nuestra riqueza. Yo creo que eso sería mi opinión del día de hoy. Gracias. Hola, mi nombre es Paula y quiero hacer un reclamo por los precios del supermercado, que están bastante altos. Gracias. Hola, soy Carla.、Eh, quiero reclamar porque el precio del pan está demasiado alto. Mi mamá manda a comprar dos o tres panes a veces y antes q u pagábamos, no sé, por 200 pesos y estamos pagando casi 500 pesos. Y me parece demasiado injusto que estemos pagando、eh, ese precio y también por otras cosas más. Bueno, ese es mi reclamo. Chao, gracias. Mira. Mira, mira, incluso en esa misma vuelta se repitieron algunas cosas.、Mira. Sí, pues. ¿Y van a s i g u e apareciendo, maestro? ¿Cuánta verdad dice la gente en la calle? En la、sí. calle. Oye,、eh, ya que nosotros defendemos tanto esto, llegamos al punto solo nacionales. Donde me llamamos a la mascota, la soltamos de la jaula que está ahí encerrada, está. Vociferante y va a salir de la jaula y nos va a marcar el punto solo nacionales de esta forma. Perfecto, perfecto. De esa manera, entonces marcamos siempre el punto solo nacionales porque de aquí en más solo chilenos. Te, te da risa las mascotas, Alex.、No? Te broca, gracias. Me parece muy bien. Oye, Alex, déjame contarte que nos va a acompañar desde ahora, desde el punto Zorro Nacionales, el grupo Iyapu y del álbum El Canto de Iyapu de 1981. Tú me contarás qué tema sería.、Eh, Paloma ausente, ¿no será algo parecido a Violeta? La ciencia Todo se alcanza. Una que bien la tuvo salió bailando de su jardín al arco de las alianzas. Y ya, pum. Paloma, Paloma aus. ausente. Así nomás. Así nomás.、Pum. Un grupo de bastante trayectoria en nuestro país. Sí, sí, sí. Que mientras no se haya metido en la política, está todo bien, maestra. <risa> <risa> Son pensamientos personales, particulares de Alex Hernández. <risa> <risa> está bien. de <risa>、eh, buen tema para un momento si me gusta,、sí. me gusta. un día te, te, te cuento algo un día con con, el, con algún grupo en que estuve yo anteriormente música andina、eh, tratamos de sacar este tema ya y algo salió、po. algo salió <risa> <risa> perfecto bueno maestro y sabe lo que viene ahora maestro quiero escuchar su voz su mensaje más que nada o sea su búsqueda, su, búsqueda. O sea, su voz su mensaje y su búsqueda porque ahora sabe lo que viene maestro viene biografía de bandas nacionales después de lo bueno que hubo de ya p u a v e r q u é nos puedes traer tú mauricio bueno en esta ocasión en biografía de bandas nacionales hemos traído un grupo Llamado Los Tetas. Y déjame contarte, Alex, y a todos nuestros auditores, que Los Tetas están integrados por Tony Ramírez en bajo, Luis v i g o r r a en batería y voz, Cristian Moraga en guitarra y voz, y Camilo Castaldi en voz y scratch. Desde su comienzo en el año 1994, las t e t a s de sus canciones llamaron la atención por ser descarnadas. Sensuales y con mensajes muy directos a los jóvenes. Su estilo tiene variadas tendencias como soul, hip hop y principalmente funk. Son fuertemente influenciados por George Clinton y James Brown, con lo cual agregan un toque especial a su música: las trompetas, flauta y su característico instrumento para distorsionar la voz. Fue en 1995 cuando grabaron su primer disco, Mama Funk, que se convirtió en disco de oro por 15.000 unidades vendidas en 5 meses. La segunda placa de los Tetas fue Cha Cha Cha, de 1997. Luego vendría La Medicina, grabada en 1998, y en el 1999, y con 3 meses vividos en Nueva York, lanzaron su primer disco. e r a de las multinacionales, llamado Independiente. Después vinieron Independiente 2, Latin Funk a l Stars, Grandes Éxitos y t o m a l a Luego de esto vendrían trabajos en paralelo de sus integrantes, lo que estancaría por un momento la carrera como banda. Y lo que traje en este momento para mostrar el arte y la música de los Tetas. Vamos, maestro. <risa> es del de disco Cha Cha Cha de 1997. Y el tema que lleva el mismo nombre: Cha Cha Cha. Tirándolas al inodoro, un foro de ideas l o c a s You <laughs> <risa> los、no, prendidos,、no, no, no. prendidos, prendidos. Los tetas, ¿qué será de ellos ahora, maestro? Están en eso. Está en... Bueno, ojalá que, que llegue algún mensaje musical de los tetas en algún momento, maestro. Así es. o y y hablando de mensajes, creo que tú tienes un par de mensajitos por ahí. Bueno,、eh, tengo un recordatorio. A ver. Eh, bueno, los amigos le hemos estado insistiendo en estos últimos programas、eh, que se va a realizar una actividad en el local Rincón Cibano que es a beneficio de las bibliotecas populares de la Pincolle que se están armando en esa población. ¿Qué importante es eso? ¿Qué importante es e Educación, es? cultura. Así es. Y no desechable. No, cultura en letras. Porque, bueno, como hemos comprendido, Mauricio. Dentro de la radiodifusión y la televisión, es cultura desechable, o sea, cultura de mentira, o cultura disfrazada, o educación para un tiempo determinado solamente, para que aprendamos a hacer antes de otra campaña.、Eh, bueno, esto va en beneficio a todos los pobladores, y ojalá que se nos sigan sumando este tipo de datos e d t i que queremos dar en la radio. de otros lugares y con la misma prestancia y, y ese esfuerzo que da la gente porque se logren mejores cosas para nuestra comunidad que es la comunidad urbana bueno estas bibliotecas populares de la pincolla y un grupo de jóvenes que están tratando de armar、eh, esto van a realizar una actividad en el rincón ciudadano、eh, que es un t i a d espacio ¿eh? Eh, Sí, un espacio para todos nosotros, para toda la gente que nos escucha.、Eh, bueno, esto, esto trae varias sorpresas, amigo Mauricio y amigos de Radio Espacio. Va a haber música en vivo. Va a haber también、eh, su c o t e l e como se le llama, su cervecita.、Eh, va a haber... Y si no me engaño, maestro, y no lo engaño a todos ustedes, Van a haber números de circo dentro de, del bar. Algo de eso me habían c a n t a d o、sí, y ya es un movimiento. O sea,、eh, te hablo de música por un lado, te hablo de las bibliotecas por otro lado, te hablo del circo por otro lado, porque estas son redes que se están armando. Es que ojalá que se estén armando en toda la, en toda la localidad de, de nuestro querido y mal logrado país. Es que es toda cultura, todo, todo、sí. lo que sea cultura y todo lo que sea la lucha y todo eso. Va a ser bienvenido.、Eh, no, o sea, no sé no sé tú, pero yo prefiero morir de pie a vivir arrollado. Exactamente, maestro. Bueno, le s repito dentro de tantos sentimientos que tuve, le s voy a repetir el datito. Sí, en Rincón, <ríe> Ciudadano, Rincón Ciudadano, calle a 18, la... 105A, el día El día primero de septiembre, a las 22 horas, se va a realizar esta actividad con teatro. con música,、eh, con amigos que vamos、sí. a conocer y que todos van a conocer si es que van, para que armemos redes. Esto,、eh, la entrada vale mil pesos. Y si alguien quiere depositar un libro、eh, a favor de la b i b l i o t e c d a popular, que ¿eh? qué bueno que estaría que todos llegáramos con un librito, ¿no? Sí. La entrada es para que el movimiento siga y el librito es para que se eduquen. Culturicemos nuestro país. Exactamente, maestro. Y el otro dato que le tengo, a ver, cuénteme, es de una fiesta popular comercial. Ya. Que se va a realizar en Alameda 4181, en donde la entrada también es de mil pesos. Económico、Esto. que está todo, está todo,、sí. está todo popular. Y espérate, la entrada、eh, mil pesos es con un c o b e r c i t o Más encima. Sí,、ah. Están viendo los muchachos y、sí, una cervecita de medio, un chopito. Perfecto, viendo, ¿sí? perfecto, no, está todo bien. Y va a haber música en vivo y envasada para que los que puedan ir, que vayan. En Alameda 4181, maestro. ¿Dónde sería eso? Alameda 4181, ¿no? 81. Esto es、eh, a la salida de、eh, la estación del metro Albert Hurtado, enfrente de nuestros amigos de Piraña Rock. Perfecto. Oye, perfecto. ¿Esos serían los datos? i t ¿Cómo estamos, Alito? Estamos bastante bien, ¿no? Estamos bien.、Maestro. Estamos bien, ¿eh? Ya. Estamos dando datos. i t Así que recuerden, para todos sus datos, solo tienen que enviar un mail a radioespacio.hotmail.com. arroba Y vamos a estar haciendo el panfleto acústico que es Radio Espacio. Y también, maestro, recordarle a nuestros amigos de Radio Espacio que nos escuchan que hay otro segmento dentro de la radio que es clásicos del rock. Que <risas> si tienen algún mensaje, alguna tocata. También, claro, claro, estaría todo bienvenido porque ahí en Clásicos del Rock vamos a estar, bueno, no, ahí vamos a estar recorriendo toda la, la música de los grandes exponentes del rock clásico. Ahí vamos a estar juntos en Clásicos del Rock. r e c u e r d a n eso. Así que, Alex, ya has dicho esto, dicho algo más, no sé.、Eh, yo tengo algo más que decir. A ver, es rock, lucha y urbanidad, y dentro de todo. lo que viene tenemos que mostrarle algo a nuestros amigos auditores que viene desde nuestra nación porque es de punto s nacionales nuestros amigos de chico trujillo de d ó n d e viene el mambo hermano de d ó n d e viene el mambo del y, disco、sí. arriba las nalgas del año 2001 Déjame decirte algo.、Uh. Déjame decirte algo. Ella es la de mi sueño. Se encarga mi cara de decirlo. Déjame decirte algo. A veces no me crees. サンティアゴはただいまだ a あな d e ただいまだに、あなたはただいまだに、あなたはただいまだに、あなたはただ n まだに、あなたはただいまだに、あなたはただいまだに、あなたはただいまだに、あなたはただいまだに、あなたはた a いまだに、あなたはただいまだに、あなたはただいまだに、あなたはただいまだに、 でも、あなはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあははははははははははははははははははははははは Acostumbrándome a las cosas que te diga, ¿cómo no tener mi calma solo para ti? Déjame decirte algo, ella es la de mis sueños, se encarga mi cara de decirlo. Déjame decirte algo, a veces no me crees, se encarga tu cara de decirlo. Sonando en la otra pieza, que Santiago está bien, que la cosa anda mal, delincuencia y salud. Vuelvo a verte hoy. Déjame decirte algo. chico trujillo déjame decirte algo o y e buena banda maestro. Qué buena banda más que otra banda maestro sí, también mache compañía e l h a s o n de las suyas en chico trujillo Uh, maestro、eh, bueno es no, no este no es dato pero en el galpón víctor cara siempre está chico trujillo juana fe conmoción floripondio <risa> claro, <risa> está bien. Eh, Alex, eh, llegamos a nuestro segmento predilecto. ¿Y cuál sería, amigo Mauricio? Las bandas emergentes. Y tú me contarás quién nos acompaña en bandas emergentes esta semana. Bueno, te cuento, Mauricio. Que esta banda es de Santiago. Y está por sacar su segunda placa. Ah, ya.、Sí. Y lograron sonar en una conocida radio de rock. Con su tema. Temna Lucifer. Bien, ya. Y hoy nos quieren presentar el tema. a nombre de la banda por eso no la presenté como banda a h、ah, perfecto hoy ya, log ya lograron sonar en una conocida em radio emisora de rock ¿eh? si、sí, y, sí. y sabes que mejor que eso que esta banda emergente de radio espacio、eh, se comunicó con nosotros por、pues, maestro correcto así como todas las bandas que han sonado en banda emergente y s o l o que yo、eh, hemos ya creado un lazo con la banda que banda de concepción Claro, correcto. Santiago. Estaba esperando que. Que vengan. Hay una banda que viene por ahí en unos capítulos más de otro lugar. Que、Esperemos、tiene playa. Esperemos que, que tiene playa. ¿Tiene Vamos, playa. tiene playa. ¿No? También、oh. tiene un reloj de flores. Bueno. Que me olvide. En fin. Ya, entonces, ¿qué nos va a acompañar en este minuto en bandas emergentes? Bueno, entonces. Dejamos a todos nuestros amigos con todo pero todo el rock de la banda Diesel y el tema que lleva por el mismo nombre de la banda Diesel. Nos acompañaba la banda Diesel con el tema Diesel.、Eh, Sonó bonito.、Eh, es una fuerte, buena banda. Fuerte, es una muy buena banda.、Eh, los invitamos también a que se conecten a su página que es www.diesel.cl. Pero, Alex, te tengo una nuevamente. No, ya no una mala noticia, sino que es un desagrado ya desconectarnos de la gente nuevamente. Pero volveremos. ¿Por qué tenemos que despedirnos en este minuto? Eso es. Volveremos. Así es, vamos a volver. Porque Radio Espacio está para ustedes. Somos ustedes y vamos a seguir haciendo esto con todo lo que cueste. Vamos a seguir haciendo Radio Espacio. Y esperamos. ¿En qué es algo hermoso? De las pocas cosas hermosas que, que se pueden tener, Radio Espacio es una de ellas. Así Es. Oiga,、uh, Alito, ¿sabes qué? Quiero invitar a los amigos de las bandas que quieran participar de bandas emergentes a、uh, que nos manden un mail simplemente a r a d i o s p a c i o c o m y puedan participar de este segmento de bandas emergentes para ser difundidos en esta radio urbana. Y... Mientras tanto, porque luego sonará en todas las radios y estaremos en todos sus conciertos y sus tocatas, pero por el momento que participen de este segmento de bandas emergentes. Y también queremos invitar a los amigos, a los, nuestros auditores, a participar de los concursos que nos dan nuestros patrocinadores. Así es. Por ejemplo, tenemos, recuerden, tenemos una fotografía de estudio, gentileza de OES Producciones Audiovisuales. Y tenemos también, amigo Mauricio, sándwich y bebidas para dos personas, gentileza de Don Cangrejo. Y también tenemos una botellita de ron, gentileza de la botillería Santo Remedio. Que se la han peleado bastante, ¿no? Sí, se la han peleado. ¿eh? <risa> no es que este país e s un, un país alcohólico. <risa> y una hora de ensayo para tu banda Gentileza de Power Music Y también tenemos dos cervezas bien heladas ahí en el bar Rincón Ciudadano Queremos por supuesto agradecer a todos nuestros patrocinadores Y de esta manera ya nos estamos despidiendo No sin antes, Alex, amigo mío Por favor, esto es un gusto tanto como en la radio Hacer un saludo con todos ustedes e invitarlos a que se conecten a www.radioespacio.tk y que estén con nosotros,、eh, tanto en el programa Clásicos del Rock como en el programa Central, que es este Radio Espacio. Y no nos podemos despedir de otra manera, sino es agradeciendo a todos nuestros auditores que cada vez son más. Así que les agradecemos a todos ustedes la presencia. Y los dejamos con buena música, ¿no? Los dejamos con música chilena. Chilena, música nacional y de la buena época. ¿De, de, de la buena época. Los dejamos con los, los chicos de la ley. Del álbum Doblo Puesto de 1999, donde ya estaba. El maestro Andrés Boe. v Prisioneros de la piel. Nos vemos chicos, muchas gracias. Chau, chau, chau, chau, chau. Chau, chau, chau, chau, chau. chau, chau, chau.